La música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. nas su cueros tan esta Buenas tardes, buenas noches. Comenzamos una nueva edición de Qué Suene, el programa musical de Farco que recorre los rincones del país buscando el sonido del territorio argentino a través de las recomendaciones de las radios comunitarias que conforman el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para empezar, el tema de la semana viene de Córdoba, más precisamente del Valle de Paravachasca. Escuchamos a Ezequiel López, cantautor jujeño radicado en la provincia de Córdoba. La canción que escuchábamos fue Vespucio. Farco, foro argentino de radios comunitarias. Y para seguir el viaje nos vamos para La Plata, con una murga estilo uruguayo compuesta exclusivamente por mujeres. Esta murga La Gran Puta es presentada por FM Resistencia de La Plata y escucharemos su primer tema Guachiturro. Gran puta. Esta noche la murga era levante los brazos, vamos a legalizar el paso. Esta noche la levante los brazos, vamos a legalizar el paso. Son una cuadrática Como si eso fuera la solución del caso Mejor que educación y trabajo No lo cerres, no le des palo No le pegues, dale una mano No lo cerres, no le des palo No le pegues, dale una mano esta hamburguesa vino para decirte que hay que hacer Vamos tan lindo no tan que no sabes tener la mano dura y firme porque querés muévelo muévelo muévelo muévelo que te toda pilla falta Lope y no pibe no querés muévelo muévelo muévelo que te a contarla. No sé si me has entendido Este es mi cuerpo y decido yo Ni una muerte más Y pertenezco a La Gran Puta. La Gran Puta es una murga a la, a la uruguaya de mujeres y lesbianas. Eh, la murga se conformó en el año 2002. Yo ingreso en el año 2004. La murga uruguaya se conforma principalmente por voces. Este, dividida en tres cuerdas. Los bajos, las primas y las sobreprimas. Eh, la percusión está conformada por tres instrumentos. El surdo el platillo y el redoblante. Hay una guitarra donde bueno hace las veces de acompañamiento en este momento estamos eh, armando un espectáculo nuevo eh, más más con una orientación a cuestiones de género en su principio bueno tocamos estos temas eh, de otras murgas y después con temas que hemos creado nosotras eh, por ir referidos a cuestiones Eh, sociales o de actualidad económica de ese momento y bueno después de un tiempo cuando la murga se transforma en una murga completamente de mujeres eh, las problemáticas de género nos venían atravesando fuertemente entonces eh, por ahí empezaron a rumbear lo, las canciones nuestras eh, aparecieron canciones con letra nuestra y melodía nuestra no tenemos discos Eh, quisimos grabar una vez pero bueno, este, los tiempos y los costos se nos vinieron en contra pero bueno eh, la idea es que por ahí en algún momento eso se pueda llegar a lograr bueno, nosotras estamos conformadas y voy a tratar de nombrar a todas mis compañeras sin olvidarme eh, por eh, Cecilia Fernández Noelia Damia, quien les habla Iba Basterra en Bajos y Julia Castillo eh, en Sobreprimas Marina Schaber, Candela Barriach, eh, y en las primas, Viviana Díaz, Titi Barriach, Julia Manchado, Ana Tello, Noelia Andrada, y en la percusión, eh, Josefina Merlino, Victoria Sánchez, Virginia Sánchez Y como un satélite que a veces aparece y desaparece Nuestro compañero el Pumatidoni Así que bueno, esperemos que para fin de año podamos este O oh, por y antes, estrenar este espectáculo Que se... Acabamos de escuchar la canción Concha, de la murga La Gran Puta. Y seguimos con el tema de apertura de la murga. para ver cómo estaba la yeja para ver si hacía calor o estaba la fresca vi una nube negra que anunciaba el agua entonces yo pensé debo llevar paraguas cuando yo salía muy tranquila a caminar me dije si campieras eso no lo va a parar entonces me compré un casco reforzado un chaleco de chapa y zapatos blindados y ahora se tiene que armar la mochilita de brüera no te vayas a olvidar la radio y la linterna y en fin tiene que comprar cereales y chocolate por suerte preparada está para el próximo desastre Ya podían besar mi día tranquila Ahora Guardé sí. mis cosas en la mochila Que ya estoy alisada, no está en discusión Y con los días sí. que corren no tiene otra opción Pensé y me di cuenta que también era probable Que otra inundación en la calle la agarrase Pedí a mi vecino unas patas de ranas Tanque de oxígeno, altas antiparras La gente retraumada está Practica nuevos deportes Está aprendiendo a bucear Y encuentra casas y coches no esperen lancha ni bote en vez de perro guardián, pirañas y tiburones. No, su bolso era pensado y difícil de llevar, pero se hacía tarde para ir a trabajar. Tomó por aquí y la puerta de entrada, pero cuando la abrió no se veía nada. No se veía narco, ni vereda, ni cordón. Esto ya ha demasiado, tanta lluvia sin un Me quedo en casa, ventanas cerradas, subo al altillo y no me pasa nada. El La luz de la casa, la vida, hola, me te escuchan, boca. socorro. Sí. No. Che bolú, ¿dónde estás? ¿Viste el agua? ¡Qué bajón! Yo acá atrapada en casa, sin comunicación. Bien, bien. jo se mentó. Seguimos por Mendoza, con algo de ska de diferentes estilos. Empezamos por la banda La Escandalosa, banda musical de gran trayectoria en la provincia y mucha proyección nacional y latinoamericana. De su último disco, Aguante el Aguante, escucharemos La Bomba. Es la hora de encender la mecha, río y lloro por lo que da fue.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 Recomendamos también otra banda, esta vez del denominado Ska Punk, Los Detestables, con el tema manifiesto de su disco Terrorismo Cultural. radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet agencia.farco.org.ar y cerramos con los detestables y su cumbia 37 Así no mexicano nunca más, Y así termina otra edición más del que suene Farco. Este programa fue realizado por Ana Clara García, quien les habla, e Ignacio Aguilar. Hasta la próxima.